que el derecho, por lo menos en Occidente, no quiero opinar de la India, de Malasia, porque no conozco, es la existencia del derecho desde la antigüedad, no estamos hablando, cuando digo de la antigüedad no digo a Muravi pero por lo menos desde el derecho romano, que uno recoge como tradición eh, grecorromana, greco latina, eh, eh, lo único que es sujeto de derecho es el ser humano, el ser humano y el ser humano vivo. El ser humano el ser humano vivo, un cadáver no es sujeto de derecho. Las cosas no son sujetos de derecho y los animales, vaya desde una experiencia unicelular o una pulga a un elefante, no serían sujetos de derecho. Y me parece que en estas polémicas está... Eh, está insiste este principio liberal, más vinculado a, a la experiencia sajona, eh, yanqui vamos a decirlo puramente donde las cosas o los seres vivos que no son personas, pueden ser sujetos del derecho y realmente tiene sí, yo, de yo no Bruce... quiero aprovechar esto para eh, entrar en otro debate, pero sí quiero decir que hubo grupos en España que se opusieron al contacto de gallos y gallinas porque señalan que los gallos eh, realizan la actividad sexual con las gallinas cuando ellos lo desean lo cual sería una especie de violación esto está en las redes eh. esto, esto, perdón no estoy cargando las tintas sobre nadie esto está en las redes, acá hay situaciones que eh, en lugar de defender eh, los derechos de un sector de la población e inclusive de los animales están bordeando el patinaje, el patinaje psicológico y me Ay, parece que ahí hay que focalizar las cosas también para que causas que puedan ser justas no pierdan su prestigio no pierdan no, pero su, claro, su dimensión eh, ¿no? eh, ambos ambos voy involucrar somos muy eh, afectos al patrimonio histórico y al acervo eh, nacional ¿sí? eh, pero las Ajá. cosas no, no tienen derecho si uno dice que no tienen abajo no sé, en la casa donde escribió eh la historia de la silla Evaristo Carriego por respecto a la memoria de Carriego y al pueblo argentino pero no por los derechos de la casa los ladrillos no tienen derecho sí, sí. lo que tienen derecho son las personas que estamos vivas de, no, encanta, de conservar la objeción, que, la objeción que se hace es que el animal tiene sentidos y por lo tanto tiene percepción ¿no? En ese sentido, sí. creo que hay un debate pendiente y creo que hay razones también esgrimidas desde ese costado. Ahora, ¿te imaginás que el público que nos está escuchando perpicaz y con sentido filósofo... Por ejemplo, acá, Faustino Velasco nos pregunta intencionadamente ¿y los gorilas? ¿Qué piensan hacer con los gorilas? No, claro, y la pulga, y la pulga. La pulga también es un animal y debe tener sentimiento. Yo recuerdo a Miguel de Unamuno. Y eh, la Rodríguez eh, está, está llegando eh, a dos para ni le lo le... hubiera Se va la voz, se nos va la voz, hace como un eco. No, no, no, no, no, no, estamos hablando conjuntamente por teléfono y eso hace que se entrelacen los ecos, pero dale, dale para adelante. No, no, yo decía yo decía que Miguel de Unamuno, en aquella obra, el sentimiento trágico de la vida, se preguntaba sobre el distingo, ¿no? ¿Te acuerdas se decía es un ser racional, es hombre? Bueno, decía no, que el distingo era sentimental, porque él no podría asegurar que una ameba no tenía capacidad de pensar. Siempre porque nunca le había preguntado nada de una ameba ni a un gato y tampoco le habían respondido. Entonces, eh, a ver, estos debates son útiles, pero nuestro modelo existencial, filosófico, religioso, y fundamentalmente lo que hay que ocupa, porque estamos hablando de una noticia institucional, una, una acción de gobierno, es eh, el concepto jurídico, y nuestro concepto es antropocéntrico. Es decir, las cosas funcionan no aún vienen de la tradición de izquierda, reconozco las frases de Che Guevara, sus hijos, ¿no? aprenda a dominar la naturaleza con sentido del bien, obviamente, pero hablar de dominar la naturaleza. Eh, entonces, parece pues es que hay una confusión. De eso está, de, eso está desde, desde la narración del Génesis hasta la interpretación de lo... del materialismo ideológico. Hay una coincidencia integral. Si no se domina la naturaleza, no hay ninguna forma de supervivencia y un sea relativamente endeble, como es el ser humano, ¿no? Si no aplica la inteligencia para reformular la naturaleza y cambiarla, no hay ninguna manera de sobrevivir. Eh, eh, a eso me estaba refiriendo, y a la contundencia con que algunos sectores, con que en otras instancias coincidimos, y también que coincidamos y construyamos un modelo político económico que no satisfaga, pero vea con qué contundencia decía la gente no quiere tal cosa. Entonces me pregunté, mm -hmm. digo, de vanguardias uno está cansado porque en principio se me ocurre que nadie está debatiendo sobre la existencia de zoológicos y o zoológico, no, y me animaría a decir que si puestos a preguntar al grueso de la población si le gusta o no ir al zoológico, y yo creo que la gran mayoría repetiría que Sí. Mira, por lo pronto eh, hay una ignorancia con respecto al sentido profundo de cada zona del mundo animal. Ni el ganado, ni los chanchos, ni el galgo, ni las ovejas existirían sin la intromisión genética del hombre que las, que las hizo para poder abrigarse, tener cueros, consumir, alimentarse. Eh, simplemente esta perspectiva, estas pintadas que hay, entre alrededor al les sobre el ganado señalando las las vacas deben ser libres si el hombre no se ocupa de criar vacas no hay ganado no hay vacas no son autosuficientes no hay ah, manera okay. que no sé a través de la intervención genética y científica del ser humano que esas especies entre otras siga resistiendo hay una se pregunta o por lo menos lo que rodeaba a lo que estamos charlando hasta qué punto en eh, Puede ser política del Estado, fundamentalmente con un signo popular, eh, enfrentarse a trabajadores y a público que defiende la cuestión sobre este tipo de cosas y me mm, mm, da la sensación de que por ahí en algunos espacios habría que debatir que no todo es una verdad revelada de que tal secretaría, tal ministerio y en cuanto al ambiente me parece que sí debería existir eh ministerio de ambiente ocuparse de las cosas que gravitan eh, en relación a la población activa, a la población, lo que tienen de alimentación claro, ser humano, era nuestra especie que estaba bastante golpeada. Acá nos dice Carlos Zaira, cuando era pibe, cuando era pibe, ahora vamos finmensamente feliz en el zoológico. Eh, creo que vivía ahí eh, Carlos, ahí está el problema. Eh, no, no, vivía a cuatro cuadras y me escapaba para ver a la jirafa muy bien qué, qué más atractivo que la jirafa y el elefante ¿no? la realidad es que grupos minoritarios imponen una conducta por la cual pareciera horrendo concurrir a uso la realidad es que hace años la ciudad tiene un ecoparque que no dice nada alguna vez vamos a hablar del negocio, dice Carlos, de la castración de perros, el final del perro callejero en detrimento del millonario negocio de los criaderos de perros creo que este es un ejemplo claro no del contraste claro, claro. entre una cosa y otra vale el ejemplo que nos brinda Carlos Aires claro, bueno y pensar en eso si las políticas de Estado desplegar no tienen que tener un centro en las necesidades realmente es un en gente de la población y no en estas cuestiones periféricas que a un círculo minúsculo aún atendiendo las razones yo no quiero cerrar una discusión pero eh, me llamó la atención porque eran trabajadores los que estaban protestando contra funcionarios de un gobierno popular y no tengo duda que en su matriz media tiene el ojo puesto en el bienestar de las personas de sus de sus trabajadores entonces por lo tanto quiero advertir advertir esto para no cometer errores que finalmente se han aprovechado por manos aviesas y no por los leones, precisamente. Eh, ¿Vamos a escuchar alguna música referida a la cuestión, Hernán? No, no tengo ahí seleccionado eh, na, na, na, na, nada en relación a eso. Por ahí se me habían ocurrido otros géneros que no es el que escuchamos bueno, alguien dijo de... una vez, me pongo a ladrar. <risas> es sí, ese sí, sí. el otro que decía el el de barracas al sur, no eh, que es un perro vagabundo, pero eh, eh hoyye hoy se cumple el y quinto aniversario caros, hay varios, varios. Eh, si no claro cumple... no, el quinto aniversario de la muerte de alguien, un poeta muy querido que además fue contemporáneo de nosotros a diferencia de lo que ocurre con otros que evocamos que es sector negro uh -huh. un poeta un poeta realés. Ex extraordinario sí esto se está haciendo que pensé para evocalo, eh vamos a escuchar si ninguno nos permite una alguna canción en la voz de su coautora del autora de la música que es labiolásquez que dice tortón y de ahora tan joven y antiguo con algo de templo de poste y de bar azul recalada si el fuego es el mismo quien dijo que acaso no sirve soñar esta era la próxima ya, ya quedó cantado <risa> ya, ya quedó, quedó cantado, cantado. No, yo, no, yo no puedo cantar ya. me da vergüenza por la paz de cantar el himno mira lo que te digo acá Faustino Velasco dice no se metan con los gatos ni con el gato mira con ese gato del que hablás sí que nos metemos sí, claro sí, el pibe vivía en tres cuadras del zoológico y tuve la suerte de verlo a Tomás Perón Mano de general, que era su director, pero muy bien. Vamos a ver qué decir. Racing campeón, sí. ¿sí? Perón tenía una, contaba siempre con la sorna que lo caracterizaba Perón, que dice que eh, cuando cuando su hermano Avelino, Avelino era estaba a cargo del zoológico, notó que tenía muy buena gestión en eh, el predio, pero tenía problemas eh, con los gorilas, en serio. ¿No? Pero usted dice, de ahí nos dimos cuenta que un Perón con los gorilas nunca se iba a llevar bien. Adelante con la música. Se me hace que el palco Chovizna recuerdos Que allá en la avenida Se asoman tal vez Bohemios de antaño Y que están volviendo Aquellos baluardes Del viejo café toro Tortorí de ahora Te habita aquel tiempo Historia que vive En tu muda pared Y un eco cerca de voces que fueron se acoda en las mesas cordial la habitúe viejo Tortoni refugio fiel de la vista adjunto al pocillo de café en este sótano de hoy la magia sigue igual y un duende nos recibe en un umbral viejo Tortoni en tu color Están Quinquela y el poema de tu guión Y el tango aquel de Filiberto Como vos no ha muerto Vive sin decir adiós Se me hace que escucho cantar a Carlitos Desde esta bodega donde oigo latir la voz de Alfonsina Y algún infinito Punto al baldomero Llegando hasta aquí Tortoni de ahora Tan joven y antiguo Con algo de templo De posta y de bar A su recalada Si el fuego es el mismo ¿Quién dijo Que acaso no sirve me soñía Viejo Tortoni Refugio fiel, el de la amistad junto al pocillo de café En este sótano de hoy la magia sigue igual Y un duende nos recibe en un umbral el Viejo Tortoni, en tu color Están Quinquela y el poema de tu ñón Y el tango aquel de Ciliberto, como vos, lo ha muerto, vive sin FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas.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 ¿Qué te parece un programa de SIDA? No sé, ¿qué me parecía? ¿Por qué lo escucharías? por las dudas. Por las dudas se escucha. Por las dudas, un programa transmitido de persona a persona.